este programa es friki grosero seguramente nos hablará de qué carajo hablan los locutores por su contenido recomendamos que no lo escuchen Hola, buenas tardes, bienvenidos a la Guardia del Androide Hoy viernes 1 de febrero, febrerillo el loco, nuestro mes favorito Porque a loco no nos gana nadie mm, Me pone me pone mala cara por aquí Y está dudando, y ese el que pone mala cara es un loco Que tengo aquí a mi derecha que es José Que soy yo mismo A ver, a ver, cómo discrepa Discrepa Es que no. me estaba acordando De las la inmencionables De las que no se pueden mencionar Porque este mes también se le hace agua ¿Se besó las tacañonas? No, las otras Las que ven las películas de los Barovskis Vale, sí, claro. exactamente. La fan de que de... sí. Sí, no lo digas que no, te pego. No, te lo juro no. por Dios que te pego. Vale. Por pues nada que se me ha venido no la mente jures digo. Lo por cosas que no existen. Bueno, pero así ah, es verdad, por el átomo. Juro por el átomo. Que eso es por el átomo. El átomo no existe. He dicho que no jure por cosas que no ah, existen. Ah, vale, vale, claro. digo, entonces he entendido, digo, el átomo no existe, vale. No, los no, a... científicos que se creen aquí. El átomo existe, pero bueno, a lo que iba, que me he imaginado yo atola de la chorreando, ¿sabes? chorreando entera porque llega su día también de los angelitos con las flechas esas que te encan en el corazón como la eso, Karina eso ya llegará todavía no te adelantes a que ver. estamos a día 1 hasta el día 14 todavía queda pues por eso te digo ya la veo chorreando no salgáis a la calle que rebaláis bueno pues este era nuestro loco mayor del reino porque yo creo que aquí vale que, vale que todos estamos mal pero como José creo que nadie al lado tenemos a la señorita loca por el azúcar que sí, es María Rosa sí sí que por cierto, me debe media bolsa de chuche Vale, sí, sí. De Pero, Pues quédate a sentar Que aquel le debe 5 euros y todavía no se la ha dado A mí me debe 5 euros y todavía no ha pagado La apuesta que ya no era válida Sí, sí, era válida No era válida A todas luces era válida No era válida Vale Pues mmm, luego al otro lado tenemos al Al monarca más loco Desde de su tatatatara abuela Juana <risa> Que le a Ángel Hola a todos Bueno, por cierto, Ángel, te quedan dos meses, tres meses de, de reinado, ¿no? Sí, ya se va acercando el fin sí. Oye, yo por la tradición, ¿te tenemos que cortar la cabeza o te tenemos que hacer algo especial no, ese hombre. día? Yo creo que bueno, con quitarme la corona ya, ¿vale? Sí, ah, bueno. y si acaso te tira a los lo Juan Carlos, que eso también siempre queda, también, también. queda bonito Es verdad, como leí una vez por ahí por ti, te dice Antiguamente el rey caía bastante bien, ahora simplemente cae Pero campechano, como él solo, <risa> eso sí Luego aquí tenemos al otro que ya no sé si es un loco un obseso Que sea, o sea lo que sea, que es Mager Pues eso Pues eso <risa> Y está Luego detrás del cristal tenemos al que está loco por irse de aquí Joder, no lo sabes tú bien Que es... Yo eso, soy yo Agustín Yo, yo mayormente <risa> Y yo soy... Que eres tú <risa> yo, yo, bueno, yo no Nosotros, <risa> nosotros somos eh, Yo antes era esquizofrénico Pero ahora estamos de puta madre ¿eh? ah, bueno, que claro. bueno, vale, vale. Ahora estamos Genial, te digo Pues eso, somos Truslo <risa> Y lo he dicho, día 1 de febrero Seguimos haciendo frío Pero habrá que hacer alguna lumbre Para calentarse, mañana Que se hable la candelaria Fiesta mañana, en el margen ¿no? claro. Ah, pero en el margen Aquí no se puede quemar leña, Nina Pues en tu barrio queman contenedores de cartón Cada dos por tres No, no se puede quemar perdona, leña yo a... Bueno, ahora, tu barrio ahora, es mío si Ahora te... no te voy a decir la teoría porque no la puedo decir Pero yo tengo una teoría está Que es muy fuerte He descubierto una cosa Los muertos del fuerte. cementerio Esa es que decís, que todo su vecino está muy apagado sí, Es lo que tiene Los que vivimos ahí en el barrio, los tranquilos <ríe> Bueno, pues eso, viernes 1 de febrero empieza la guarida, sin más dilación. Yo creo que no no vamos a presentar. Después de ya el montón de presentaciones chorra, un día vamos a hacer una vamos a hacer una presentación normal y la gente hasta no se lo va a creer. Anda ya, cachondo. <risa> ah, que estoy de chorra. No, en serio. No, a ver, yo es... he llamado a todo el mundo, pero bueno. Hombre, puede No dices no que era una chorrada, no una broma, es que es verdad. Siempre está la presentación. Pues eso, eso digo. Te tiese verdad, como <ríe> pilla. Si esta gente no nos ve, ¿qué más da? Si atropellamos ahora mismo un pony y lo y lo matamos y no lo comemos, no se enteran. Hombre, siempre, yo. yo estoy pensando que siempre podemos hacer la presentación carrusel. Mmm, salami. Carrusel. Sí. A mí no me gusta hola, la hola, bienvenidos. Hola, hola, saludos cordiales. Bienvenidos oh. al programa de la emoción. <ríe> no nos ponemos en modo Pepe Domingo Castaño aquí a, a darlo todo. <ríe> Yo be beberme lo que se beben esos haciendo el programas sí y me lo bebía, ¿eh? Ya te digo, ya me gustaría que me inventar, me invitaran alguna vez a, a la retransmisión de la Super Bowl, que ahí ¡Oh! se Que por cierto, creo que es este, eh, este, este... este domingo, el eh, lunes, ¿no? ¿Lunes? No, domingo, domingo. Sí, domingo, noche. domingo noche. De hecho, yo voy a estar cerca de la cadena, ¿eh? ¿sí? Así Sí, voy a ver si me si me cuela. si sí te cuelan porque el fiestaco que la fiesta que se monta lo de carrusel deportivo. Bueno, vaya tiempo de juego. Barbacoa, barbacoa, es que es una pasada. Yo lo estuve sí. escuchando entre eso y Pepe un purito. No, ya no. No, pues no diga eso que no empapela. Vale, vale, no decimos nada. Sí, José, no se puede publicitar tabaco. De... Ah, no, el tabaco mata. Eso di que si sí, tabaco no, Aquí nosotros sí. agua del bate. Caca, caca. A ti, concretamente a hostia? Caca, porque cada vez tuca. que te vemos con un cigarro te pegamos. Es verdad, está, tenemos eso. Yo yo porque te no lo he visto ninguna vez, pero ya sí. sabéis. ¿Eh? Pero no me habéis fijado. Yo no, sí. No. Mal, Agustín, mal. Lo que parecen cigarros pero no son también le cuentan. ¿Sí? ¿Eh? <risa> no, no, fumo, no fumo. No, no, fuma, no vale. Fumo. Vale. Sono vale, en Bueno, pues ya antes de que empecemos a desvariar más, vamos, pasamos a las noticias. Sí, por favor, sí. <risa> Eh, pues la primera vamos a hablar de cine, que sé que son de esas noticias... Bueno, primero, vamos a confirmar. Eh, la semana pasada hablamos que era una posibilidad que no estaba confirmada. Ya está confirmada que JJ Abrams va a ser el director de, de la séptima peli de Star Wars. O sea, era solamente el rumor, ya Disney lo, lo ha confirmado. Oye, eh, soy, eh, soy la única persona humana de los aquí presentes que cuando dice que Disney ha confirmado que la Guerra de la Galaxia la va a dirigir JJ Abrams le suena mal? Sí. Se hace raro, se hace no raro. Yo creo que no era el único. ¿eh? Yo creo <ríe> que, yo que ahora, para recordarla, estoy viéndome otra vez la sextología de nuevo. Vale. Pero y... si sí, da igual, si el universo no lo pueden romper, o se ciñan a las normas que hay escritas, o entonces vale. la gente va a salir diciendo que es un troño verdadero y troño. Y yo, la pregunta que me hago es, ¿cómo se tomarán los fans a hacer rimo? que sea el mismo director que haga Star Wars y Star Trek. Mira, te porque... voy a decir una cosa, lávate la boca, lávate la boca antes de empezar a hablar de esta. Yo War. creo, yo creo que la guerra está más bien entre El Señor del Anillo y Star Wars. Sí. ¿Eh? sí. ¿Qué tiene que haber bueno. un elfo que se toma setilla y cosas raras por el bosque que son ensolíticos? Por el amor de Dios. Yo tengo una esa que a vosotros no os parece muy grandes los enanos del Señor sí. de los Anillos. Sí, los del hobby, ¿verdad? Sí. Ahora, pero bueno, yo lo he visto, yo hay otra película que tiene el increíble caso del enano menguante que es la peli de Dragon and Dragons. No sé si la habréis visto. ¿El ¿Qué? Hay una peli de, de Dragon y mamá. Mamorra, sí. sí, sí de peli del 99, 2000 o así que es bastante bastante mala. Ay, ah, la primera de los dragones colorados con los dragones rojos que tienen que ir a por una vara que controla a los dragones. Creo, creo que sí. Dragones es no sé. sí, contra sí. dragones es rojo. Por un momento el <risa> colorado <risa> y el rojo yo creía que era lo mismo. <risa> no. Matiz, matiz, <risa> no. ¿Es que no es lo mismo un dragón color colorado andaluz. Exactamente. Sí. Sí. <risa> es un rojo normal y corriente, <risa> recto el mundo. No es lo mismo. No es lo mismo. No, lo mismo. no, lo, mismo. no lo mismo. Hay tonalidades, son sutiles sutiles diferencias. Sí, que es solo un andaluz de propósito de diferencia. Esa escuela. película, no sé si la recordáis, pero tenía el enano Que crecía y encogía pero a, a, Por planos, <risa> era, era brutal Pero claro, a mí siempre Lo que más me, me chocó es que estuviera El actor de los Wayans Uno de los de pues, Shorty, de Scary Movie A ver Un negro en, me en mitología medieval O sea, esto, esto es muy raro O sea, me, me hace o sea, Y es lo típico que el personaje que El típico la actor la que, ron, que ¿no? lo, vea donde sí. lo vea Sí, el haciendo los... de pícaro Claro, no, porque sea negro, encima todo hay con los prejuicios Ya estamos como siempre, ¿no? no porque le ha la... robado? ¿Qué? el negro sí, claro. que... Si es que en una habitación oscura no lo encuentra si es camuflaje ¿No? hasta que Jorge, Por favor Tú cuenta un chiste ya, Hasta ah, que ¿cuánto? sonríe ah, Entonces si ¿Sí? ¿sí lo ves Ya, no, ya, ya, por aquí no vamos bien Pero claro, el típico actor que A mí me pasa con ciertos actores Que lo ves en la película que lo ves Siempre lo tiene un papel en la cabeza Y entonces yo lo estaba viendo en el papel de Shorty de Scary Movie Entonces, no me cuadra <risa> dice, dice, dice en cualquier momento se, saca, se va a sacar un petardo feo de grande Se va a poner a fumar una pipa Y va a decirte, what's up <risa> Es que lo veía Niño, los petardos no se meten en la boca que explotan Aviso, ¿eh? Ahí está la mezclata de otra manera Espera, ¿José está diciendo cosas coherentes? ¿Qué pasa aquí? O sea, <risa> me han de bebé Me de bebé, uh Esto ya se está convirtiendo en tradición que José venga sí. un, un tanto piripi a la no, radio. No, perdona, piripi no, perdona. Ciego como una perra, hablamos con propiedad. Ojo, ojo, esto es totalmente verídico, ¿eh? no es cachondeo. ¿Sabes lo que me ha preguntado hoy? ¿Qué? Lo que, bueno, lo que me ha dicho hoy. Sorpréndanos. Se pone, si yo no iba tan mal al programa de fin de año, lo que no me avisasteis para pa grabarlo, pues José, era en directo. Ah, ya decía yo Vale, tú está esperando a que a que cortemos las partes malas, ¿no? Y que se imita Acojonante Muchacho, tú, tú espera que Sí, fue en, en riguroso directo Vale, pues volviendo eso al cine Ya se ha confirmado Más noticias de cine Una de las que a José le gusta A ver si es verdad Eh Marvel preparando sus películas ya está planeando la fase 3, es decir, la, lo que vendrá, vendrá después de los Vengadores 2, porque pa, o sea, hace película Vengadores, hace una cuanta película, vuelve a hacer Vengadores y entonces fase 3. La primera de, la primera de esas pelis va a ser la de la de Ant-Man, el hombre hormiga, sí, que de esa ya habíamos que, hablado, sí, Y la noticia es que vamos a tener película del Doctor Extraño. Azman tiene una evolución aparte Como vengador No, no era... De después de los vengadores 2 el... Me ignora Sí, pues... ¿El qué? Decía Azman, ¿qué? Decía Que si amman puede ser más fuerte que amman Digamos, una evolución superior Hombre, si le pone un casco a la hormiga atómica Yo creo que entonces sí Porque la hormiga atómica era chunga chunga, de verdad, ¿eh? Me molaría que se convirtiera en hormigón Jajaja <risa> Bueno, se convierte Si está malo, una... sí. macho si coge hierro ya es hormigón armado Armado Si coge, <risa> coge un bazooka palo o algo Se convierte en hormigón Bueno, algo que decir Tú, el experto en Marvel peli del Doctor Extraño No se sabe nada todavía Yo que bueno, sé que... Bueno, el... 2016-2017 todavía Los Vengadores no me lo veo en Los Defensores sí, Los Vengadores no Vale, pues se sabe que, que va a haber peli A no sé Agárrate A no sé que la segunda Lo lille también Que hagan la guerra en la tercera película de los Vengadores, que serían Los Vengadores contra el resto del universo Marvel. No sí mm, tiene vale. sentido. Bueno, eh, siguiendo con el cine, estábamos hablando del Hobbit, de, de eso enano un poco crecidito que tienen. No, es que lo que pasa que como que como está nada más que los enanos y el hobbit, o sea, son todos bajos. Y el único grande de Gandalf No, a mí lo que me... Vamos a ver, un enano, ¿por qué llama a un hobby mediano si es más chico que los enanos? No me cuadra, tío, no me cuadra Sí, es... Eh. Los medianos, no, los medianos una cosa por la mitad Un enano <risa> es una cosa pequeña Todo rebanado <risa> Como debe ser Y claro, para colmo, los malos que les ponen Pero es por la tierra, los, ¿no? Le ponen los tragos o sea, Para que no haya visto lo, el, la película del hobby Bueno, casi todo gira en torno a, lo, a los tragos a los tracos. O goblins, como como queréis llamarlo, que también son pequeñitos. Digo, eso me, me suena a mi excusa barata para decir, no vamos aquí a hacer el juego de planos para que parezca la gente más alta que otra. Por cierto, mmm, también para, una reflexión para que haya visto. El rey goblins es un poco feo. Joder, feo. Y sobrealimentado. Sí, sobre todo sobrealimentado. Entonces, ¿dónde queda esa imagen de Rod Stewart como como rey goblin que era la imagen noche entera de un rey goblin eh, paso palabra no lo eh, la película la del era el cristal oscuro en el laberinto la dentro del laberinto no era era, era, no era, altura, era, era David Bowie Eso, no. No, el laberinto era de, de, David Bowie el, el David David Bo Si David era David, David, Bowie. David, Bowie, David Bowie que era el Rey Goblin, el Rey Goblin. ¿Cómo sí. hemos pasado de algo como David Bowie A lo que sale en el Hobbit? Eh, Porque que David... se comió a David Bowie <risa> Y a toda su banda Joder. <risa> Y a la groupie <risa> Bueno, hablando de, a, lo que iba, a lo que íbamos del Hobbit <risa> Que esto ha sido un inciso Estúpido <risa> Como todo lo de este programa, sin venir a cuentos Y sin finalidad alguna Mi joviela, ¿eh? <risa> Hostia María Rosa Es muy malo Pégale Yo estoy por lanzar Otro chiste Pero Pero casi que mejor Me lo guardo A Porque viendo si no, Viendo cómo te... han rebajado el precio Pero yo siempre he pensado Que el joven no era un libro con una revista Yo la compraba La Hobbit Consola <risa> <risa> María Rosa, por favor Ni te lo pienses <risa> <risa> Ni te lo pienses Mereció la pena <risa> Qué diabólico Ay Dios yeah. <risa> Tía, va motivada motivar, eh Sí, sí, se está, se, se está calentando Se le está calentando la mano sí, sí. La, la Tiene la mano mi suelta <risa> Sí Está desatada Pues bueno, lo que yo iba a comentar El Hobbit ya ha recaudado una En taquilla más de Bueno ya ha re... Sí, ha recaudado más de mil millones O rozando, no, roza los mil millones Recaudado Lo que ya ha superado Tanto al Señor de Anillo, la, el, la Comunidad del Anillo Como las dos torres ¿Has ¿La superado las dos torres? Sí, o sea, el, la Comunidad del Anillo Fueron 869 millones de dólares A nivel mundial Y las dos torres 923 Y esta estaba ya No pone exactamente en la noticia cuánto es Pero estaba ya rozando, rozando los mil No se sabe si llegará Al Retorno del Rey, que fueron 1119 millones Pero bueno, ahí, ahí va quedando la cosa Y, y eso luego? que es la más floja de las tres. Sí, pero ¿cómo era la, la del final? desde Ya después de haberte tragado seis horas de gente andando, ¿cómo no ver cómo acaba eso? Si no, sería un poco triste. Además, también siguiendo con el, que siendo la más floja, es la que más recaudó, también fue la que ganó el Oscar. Sí, le dieron todo reco el reconocimiento al final de todo. Y bueno, de esta veremos porque al final y al cabo la crítica con El Hobbit no ha sido muy muy ben muy benévola. Dicen que es un poco flojita, previsible... A mí bueno, me si gustó. te has leído el libro sabes lo que va a pasar sí, Es una joda sí, también. No. Eso es lo mismo, que más previsible que Titanic Que ahí sabes sí. que se hunde el barco por cojones Ya, eso es lo que me refiero Hombre, no ha gustado mucho La versión de Radagas Como lo pintan, que dicen que es un guiño muy infantil Y tal, yo creo que iba puesto de setas O sea, yo Para que haya visto, Radagas paga la setas yo, yo lo puse cuando salí del cine Radagas paga las setas, primer aviso Y veremos porque, vale, yo tengo que decir que nunca he sido un gran fan del Señor del Anillo. Yo soy de los que, como hemos dicho, el pique entre Star Wars y el Señor del Anillo es lo de gente andando, que decían en, en Clash 2. Yo tengo que tragarme mis propias palabras. El Hobbit no va de gente que anda, va de gente que corre. Y, y que se las pela <risa> Es el principal cambio que he notado, pero por lo demás, misma misma mierda hablando claramente eh. es buena pero hablando como generalizando o sea mierda como colectivo decir todo es la misma mierda así pero mierda por mierda ¿sabes? no, no, no de calidad o sea está bien eh, vale más noticias bueno vamos a hablar de piratas del caribe ay dios ¿por qué? no <risa> y es que hay una isla en el caribe que se llama antigua y está a punto de convertirse en el paraíso de los piratas creo que se iba modernizar y iba a poner wifi <risa> no Bueno, esta, esta isla es la típica república bananera, nunca mejor dicho. República bananera con su bananera. Pero eso será por los bananera. plátanos, ¿no? Sí, hombre, en el Caribe y tendrá. Bananera, bananera. Y es que resulta que yo, en esa isla, una de las principales fuentes de la economía es el negocio online. O sea, tiene una legislación muy muy ligerita y permite mucho, sobre todo, tienen tiendas, o sea, tienen muchos servicios de juego online. Pues esta gente, ya que Estados Unidos en el 2007 les metió les metió una especie de embargo y todas esas cosas, no les molaba Pues esta gente ahora mismo se está planteando abrir tiene eh, unas tiendas una tienda online con sede en esta isla Donde vendan discos, juegos, películas Pero pasándose por el forro los derechos de autor Es decir, por céntimos Como no hay, ni que decir tiene que los de Estados Unidos están un poco cabreados Pero como ellos dicen que son un estado soberano, pueden hacerlo. Sí, hasta que llegan, los atropellan, los matan, le tiran bombas... ...luego dicen, no tenemos petróleo ni armas de destrucción masiva. ¡Viva, viva! ¡Ole, ole! ¡Americano! <risa> <risa> <risa> en mila y me la follo cuando quieras. Sí. Así que... Mi Pau no quiere agua. ¿Tú qué? ¿Tu Pau? Tú hicistele, hicistele. <risa> Tú hicistele. Al fin abre la boca, ¿eh? <risa> ¡Ah, no, coño, se la ha <risa> Cuánta mierdacitas tiene ya tu Pow. Se las quito yo, soy muy limpio. <ríe> y lo deja ahí forever alone. Tú te crees tú no tienes corazón, eh. <ríe> si la gracia de un Pow, eh, dice, la, lo bueno del Pow es cuánta más mierdas tiene, dice, Dios. Estoy subiendo de nivel, o sea, cada mierda una medalla. No se acumula. No se acumula, no. pues yo he visto fotos ahí de un de Pou con un puñado de fotos fotos. Yo llevo dos semanas sin hacerle nada, lo tiene todo bajo y no no Y no, no se acumulan, no se acumulan. Ponle una hermanaca de guro y verás como sube todo <risa> Lo que ha dicho es un animal, ¿eh? Que lleva dos semanas estando abajo <risa> Vale <risa> Y hablando de Estados Unidos y sus curiosas leyes Resulta que hace poco salió una Una sentencia que decía que Era legal hacerle jailbreak a los móviles ¿Qué? Es decir, eh, romperle el sistema operativo Y ponerle otra ron Lo no que debía ser una ron cocinada Curiosamente decía que se podía hacer con los móviles Pero no con las tablets Mande. Eso es legal en todo el mundo eh, A la hora de conservar la garantía, ¿no? Hombre, eso sí, faltará vale. el producto pero Vale, pues ahora Esa misma ley dice que En Estados Unidos no se puede Liberalizar un móvil Anda, no No liberalizamos móviles, pero te vendemos Una escopeta recortada <risa> para que le matas a gente <risa> de intuititud sí. eh, Ahora yo continúo Con las novedades Patro... Estados Unidos Sí, patrocinada por la Sociedad del Rifle ¿no? Pero... sí, sí, Así ¿eh? resulta curioso Es decir, tú puedes tener tu móvil Porque eh, dicen que en Estados Unidos es muy difícil conseguirlo libre Siempre está atado alguna compañía Las compañías no te van a dar el código de liberación Incluso aunque haya terminado la permanencia Y cositas así Claro, si tenemos en cuenta que aquí en España Están obligados, que sepáis que las compañías están obligadas Una vez cumplido el periodo Tienen que dar el código de liberación Lo que pasa, código ¿sí? email. el código IMEI Para liberalizarlo lo que pasa que os va a costar un par de peleas Y unas cuantas llamadas sí, no, O si queréis quedan... antes de tiempo Por un módico precio de unos 15 euros Más menos para arriba, más o menos para abajo lo Pero tenéis. si eso es pensar igual que a ellos Los tienes que llamar a la hora de la comida Y preguntarles si están a gusto Con su teléfono José, eh, cuando tú lo llamas a la hora de tu comida No, <risa> de, <risa> su <risa> ah, de su vale. comida Ah Si alguien la sabe hora de... la hora de su comida O de la siesta agradezco que no lo de la siesta. Vale Pues bueno, Mager me ha pedido paso, así que di cosita Pues bueno, yo tengo aquí dos noticias procedentes de Estados Unidos correlativo a lo de los juegos, porque los juegos está dando mucho bombo. Y la primera, la clase blanca ha destinado 10 millones de dólares a investigar si al final base es que los juegos, la imagen o la música violenta tiene algo que ver. Y solamente 10 millones. Espérate. 10 millones de dólares. Espérate. Respuesta, no, ¿dónde voy a cobrar? O sea, pero es que lo, lo, lo gracioso es que se gastan 10 millones en eso y no se dignan a construir la estrella de la muerte que me parece indignante se preocupan El, por eso de verdad lo primero que van a exigir dentro de esos 10 millones es decirle a las compañías oye, mmm, publicad mejor lo que estáis vendiendo o sea, eso que lo puede hacer cualquiera le dan 10 millones para empezar por ahí si una compañía vende un juego tú le das la vuelta, te lees lo de atrás Eh, ¿Cómo el, se llamaba? Se me ha olvidado. Hombre, aquí en, en Europa está el sistema Peggy Sí Y en Estados Unidos es el... Tiene otro nombre SRB claro, SRB, bueno. sí Sí, pero tú... Sí, te... pero ¿alguien le hace caso a eso? Yo sí Mira... yo, me compro, yo me compro juegos de más de tres y no... <risa> y no te duran tres años, ¿verdad? No. <risa> se te lo acaba antes no, yo, tengo una yo sí lo miro, o sea yo eso so so lo respeto. Cuanto veo que más pegatinas del Peggy tiene, pues eh, te bueno. este mola, este mola. O sea, yo, yo cuando ya ves la arañica, la arañica da miedo, pero de momento que ver puño, que ves la jeringa, y que ves el muñequito con las palabras más dice este me lo compro, este va para la saca. Pues resulta que ahora lo que exigen es que eso sea más extenso. Y yo digo, si va a comprarte un juego y lees lo que pone detrás, de sobra sabes que te va a encontrar en el juego. No, pero es que comprando el juego a lo mejor le dan un arma, una pistola, una m 45 Dash. Hombre, sí, eso la sí. verdad es que hay juegos que engañan. Por ejemplo, Naughty Bear. O el otro, el... el ¿Cómo era? El de la cuentas de ADA también es súper sangriento. Este ah, de el la... Magica. Sí, no, otro, que hay que... Llevas a una caperucita, que vas cortando ah, con la pues mitad no, no. el... Eh, Alice, no, no, no. No, el Alice, el, sí, ese... El, el, el Ali, sí, el Alice también. El Alice, sí, el antiguo, no. el mejor. Vale, no, es que también hay otro que se llama Fairy Tales, no sé qué, también por estilo, que es una, una gozada... Por el estilo, así que sí, el juego puede engañar. O sea, tuve un osito muy bonito en la portada y dice, a lo mejor se lo compra mi rigore. niño de 3 años no, por detrás poner de y matando a los en fin. otros osos, ¿no? ¿Claro? ¿Qué? ¿Es el oso que no mata a su oso? Bueno, mata a los osos... Sí, no que... estuviar. Sí, sí, sí. Yo pienso, vamos a ver. Por ejemplo, por poner el juego, que siempre sale cuando la habilidad Call of Duty. Sí. Call of Duty vende millones, pero a expuerta vende, o sea, y vamos a ver, o sea, que yo sé para todos son millones. Uno, que vale que juegue, coño, pero es que todo Dios juega en Call Duty, tío. Vale. Pero que son otros valores. Pero el Call Duty tiene, es violento. Diferencia? Bueno, pues para tirillos, pero... No. Yo es que sé. No sé. Yo ya, yo ya leí el chiste le hice la semana pasada, que el Call Duty en Irá lo llaman los Sims. Los Sims, por eso. Pues, pues, pues continuando con la noticia, decís que el presidente... El, el oscurito, Obama dice que, que sí, que no, que eso no puede ser. Y entonces 23% de la acción ejecutiva de ese presupuesto lo va a invertir sobre el control del alma de fuego. Oye, ¿eso qué es? Que se está lavando la audiencia ahora, ¿no? tendrá poca vergüenza. No hay momento, ¿no? Que le está rascando las partes bajas del pop O sea, estás tocando cenamente a tu, tu poe. Virgen bueno, Santa todo... Esa es la primera parte Y la segunda parte Que son digamos que otra noticia aparte Que es la, la otra parte De los ejecutivos Que están empeñados Que son los juegos Que por huevos Tienen que ser los juegos Los malinos Y es que quieren poner Un impuesto adicional A los juegos violentos Me niego Yo lo veo muy bien Me lo no. voy a seguir descargando no. igual, Al mismo precio Mientras que sea allí en Estados Unidos no afecta sí, nada Yo me lo voy ¿sabes? a seguir descargando al mismo precio Así que lo, me da exactamente igual Lo malo es que sea ganamos del universo Y entonces si sí. nos ha ganado todo Hombre, yo te voy a decir una cosa Que a nosotros aquí no nos afectaría Porque nuestro concepto de la violencia es distinto al de Estados Unidos O sea sí. ¿Puedo poner un ejemplo? Sí, muy... ¿Qué? ¿Puedo poner un ejemplo? Sí, ponlo, ponlo Vamos a ver Tú aquí tranquilamente vas con tu abuelo a un tráiler Le tiras contra el tráiler y no pasa nada ha sido un porque era la silla de ruedas Que se me ha escapado En Estados Unidos no, te detienes Porque José. tienen cámaras por todos lados Claro Aquí por ejemplo en España Típica entrada de Pepe Ah si sí. A quien sea es yo, con, yo conozco árbitros que dicen Ha tocado balón <risa> Violencia, no, no. Que, que se ha lleva la pierna enganchar los tacos Da igual Ha tocado balón <risa> Un pequeño roce, o sea... Es... Sí. Esto es fútbol, son cosas de contacto. O es sea, no... deporte de contacto. Ama, a ver, sí. si no era hombre, pues no jugaba fútbol. eso sí, si es las finas contra Holanda, los holandas son unos violentos de cuidado. No, perdona. <risa> lo que pasa que ninguno comprendiste que, Hol que Holanda era una innovadora en su tiempo, avanzándose muchos años al practicar el karate fútbol <risa> que se plantará día de mañana. El rolletball. De John... <risa> bailar hacia balé, o sea, eso, esa plasticidad esa, esos movimientos. Valeo Fuchs una Claro. Vez. Oye, que yo son movimientos, a esas piernas levantadas solo se ha visto en el Benji Oliver. Sí, sí, o sea, Esa creo que iba a decir una peli? Porno. Oye, fue aquí <risa> donde sí. se dijo en lo que en tenía en Trippen, ¿no? Lo que tenía que medir el campo de donde juega Oliver y Benji para que se vea la corpatura de la tierra? Sí, sí, creo aquí, que llegamos pero, a hablar, pero o sea, no, no me acuerdo. No sé si la, la, sí. La, sí, no me acuerdo la distancia exacta, pero sí, también lo comentamos Echad los nuevos en el mar Pero, pero sí, el divasa. campo sigue estando... Wow, wow. Hombre, por supuesto sí. <ríe> Esa gente, el día que en un campo llano no, vas a... Joder. <ríe> no van a saber darle, o sea, se les va a ir patadón O sea, no van a calcular Voy a hacer un desplazamiento corto, 35 kilómetros <ríe> Si no ves que ellos pa, para para tirar a puerta Tienen que calcular la, la gravedad O sea, que hace un tiro orbitacional la teoría del tiro parabólico <ríe> la llevan bien Qué bonito Ahí está, esa gente para pa entrenarse en su casa Lo que hacen es jugar a Langrivers Para ver cómo va la trayectoria De las gravedad por pues, si no, no me lo explico Sí, pero... ¿Quién no aprobaba ha hacer la catapurta infernal De chico? ¿Aquí en el pueblo? Sí. Pues si no hay cepas, loco <ríe> En el, el campo ya. de la escuela de arriba Que resbalaba bueno, mucho Te quedabas sin espalda, pero quedabas como Dios Sí, sin espalda y normalmente <ríe> sin pelotas pero quedabas como Dios. Pues acabando con esta noticia de decir que está enfocado a los juegos que estén puestos para mayores, para adolescentes y mayores de edad. Y entonces haciendo digamos un listado de los juegos que entrarían dentro de ese impuesto, los sin entro. Ah, los senson violento. Sí, una persona que se compra que va ah, vamos a ver, una persona que puede ir a una tienda a comprarse una pistola. Irse a cualquier sitio de la ciudad Pegaos cuatro tiros matan un, mill un millón de gente Aunque no le gusten los videojuegos nina Aunque sea fan de Jesucristo o Superstar Fíjate lo que te digo, ¿eh? Matando ahí no, no no. <risa> <ella la> <risa> a la peña Eso no es normal Matando ahí a la peña A la peña tu guapa ahí, pimba, pimba. A, mí, a mí me choca porque los Sims Los Sims nos matan a gente Somos nosotros los que matamos a los Sims por pura diversión <risa> Que os cuente María Rosa cómo juega Uy, uy, uy, uy La... No, solamente quiero decorar el jardín y hago tumba. Vale, pero la vida. Para la tumba necesito muerto. Eh, eso sí es una verdad muy grande. Sí, pero eso lo hemos hecho todo, o sea, mm. poner nuestra colección de lápidas en el jardín, eh, ¿no es eh, María Rosa me preocupa. Hombre. Ya sí. Un elemento decorativo muy bonito. Sí. No eh, pretenderás que ponga una flor o algo. Yo que Colombia o la no, piscina de tú, Algo que de alegría no Si puedes ponte una foto de Carmela y mancharte <risa> también, también ahí entre las lápidas <risa> Echa un tsunami Pues ya que continúo tengo otra noticia Dos vale. más pero guay vale. Y es que todos sabemos que en las tiendas de y todo eso Hay despertadores muy cabroncetes De estos que o, salen corriendo Tienes que estrellarlos, hasta quitan el estrés sí. Pero ahora hay uno que se lleva la palma Con ese o te levanta o te levanta Y es que Es muy simple Tú tienes tu despertador metálico y empiezas a sonar con el pitido más estresante posible de este que salía también el anuncio de, sí. de la leche que cada vez que cambia de canal. Pues bueno, si tú no te levantas en un tiempo y lo apagas, guay, pero si tú pasas de ese tiempo, al pulsar el botón te da una descarga eléctrica. <risa> Mira, eso no es un despertador, eso es mala leche en la radio <risa> Totalmente. ¿Te despiertas o no te despiertas corriendo? Vale. No, yo quiero ver que yo... Bueno. Quiero comprarme el que tiene rueda y sale corriendo por la habitación Sí, ese también putea ese, ese jode, ese jode también Y mi otra noticia es para los ciegos Que es un bastón pero forma tiene forma de espada láser y hey, mola eh? Pero no es la forma, sino el haz de luz es un haz láser lo que lleva Porque te mide la distancia con láser Y entonces con láser ves si hay un escalón, una pared ¿Y cómo lo retera. percibes tú en la mano? Por medio de sonido o vibraciones. Tú tienes tu pinganillo en la oreja y, y el, el bastón te habla. Chacho, un escalón. Chacho, viene un chacho, chacho. Cuidado con el tranco. Qué lastima, cuántos perros callejeros de estos sacrificado perro, perro cabrón, perro cabrón, perro <risa> cabrón. Perro. Como los láser suelen ser invisibles, todos los haces de luz son invisibles porque lo que tú ves es el reflejo en el polvo, pues entonces ya lleva un sistema que sí lleva un haz de luz bien potente y grande para que se pueda ver y que la gente vea su condición de indigente. El día que se le acabe las pilas eso te tiene que eh, Esperate. Lo veo lo seño, voy a tomar por culo. Eh. un señor tú andando por la calle, ¿no? Con gafas oscuras, dando golpecitos con un bastón. No, no da golpecitos, los mueve de un lado a otro. Cae? Lo va moviendo. Hombre, vale. si lleva... o el basurero nuevo del pueblo, pues no. José, si va vestido de negro y se sale un bastón. Con un hazle de luz rojo Te crees que andas sí, beira Bueno, o guardia civil así imagínate, imagínate imagínate el cachondeo De pararse en el semáforo Y el que se para a tu lado decir Yo soy tu padre Sí, pero Y lo oh, que tiene que molar un... Y un sábado por la noche con tu bastón Y el haz de luz amarillo Y que todos los coches que vayan por triza Den la huerta corriendo Ya te digo Bueno, noticias Siguiendo con videojuegos que sí, ya me estás diciendo que vamos mal de tiempo, pues es que, como siempre, y cuando no. Bueno, resulta que, sobre videojuego violento, habíamos hablado de Call of Duty y todas esas cosas. Resulta que EA, Electronic Arts, va a retirar la rotación de Medal of Honor. Resulta que el Warfighter ha salido un poco malo, comparado con el éxito que está dando Battlefield 3, y van a, van a meterlo en el armario un tiempo. Van a dejar de hacer... Porque plan, la idea era hacer un Battlefield... ¿Lo van a hacer gay? Eh, o sea, <ríe> sí, sí. Querían hacer un Battlefield y un y un Medal of Forno, y van a ir en ese plan de rotación, pero ya te digo, la, el Medal of Forno no ha muy bien, así que olvidaros. Si alguno os ha gustado el Warfighter, no sé, ¿alguien lo ha jugado? <risa> ¿Alguien se ha atrevido? Está en mi disco duro, pero por falta de requisitos no lo he probado aún. Por eso que, vamos a ver, si tiene, sale Warfighter y tiene al mismo precio Battlefield 3 en la edición premium, o sea, con todas las pasiones, con todo, lógicamente te vayas por el Battlefield. ¿Qué? ¿Dónde está el online bueno? ¿Dónde está el merengue merengue de toda la vida? Pues bueno ¿Y se meten por ahí? Sí Qué fuerte eh, Vale, otra eh, Nintendo va jodido con Nintendo va jodido con la, con la Wii U Que está ya... ¡Miju! Ya han bajado, han rebajado la previsión de ventas Que estaba en 5 millones y pico, lo han dejado en 4 O sea, dices, pues vamos a ver de un el millón menos En 4 intento... consolas Las del director, la de su primo y la de las dos <ríe> vale. Pidió perdón en público por la Wii U. Sí, es que Iguata es musalao O sea, después del Vídeo que se marcó haciendo un unboxing de la, de la Wii U, no sé si lo habréis visto, pero épico O sea, tú al señor iwata Jefazo de Nintendo ahí abriendo su, su Consola, oh, mira lo que trae Por aquí, o sea, épico Pues bueno, han dicho que sí que le va a comer puto culo pero que no la van a, no, no la van a bajar de precio vale. que sería un, ser una opción para tratar de vender más dicen que ya estén teniendo ya están teniendo pérdidas porque venden debajo del coste de producción y si sí, vale eso se, eso se hace por ejemplo playstation 4 y la like Xbox, igualmente eh, cuando se empezaron a vender se estaban vendiendo bajo eh, por debajo del precio de la no, bueno, la Play 3, estaba, que estaba yo pensando las la nueva Pues Play 3 y 360 se empezaron también a vender por, en, por debajo del precio de producción Que sí, que las, las compañías tenían pérdidas Pero eh, las recuperaban con la venta de videojuegos Y con la y con los royalties de las compañías por publicar Así que esta gente también se ha empezado a vender por debajo del precio Que no sé, porque con la tecnología que tiene, que ya es un poco obsoleta Aún así están perdiendo pasta Dicen que no la van a dejar Así que, señores, me parece que la Wii U se la va a comprar Rita de Singer. Aunque de Nintendo yo me compraría eh, un agente... Bueno, estaba haciendo unos cinturones... Eso se llama esclavitud. <ríe> sí, comprar gente no. Me compraría un cinturón que lleva la fase final de Super Mario. Bordada. Sí, sí, sí, es un... Mola. Es un cinturón. Mola mucho, tío. Además, la hebilla es el Super Mario volando, el típico mapache de la portada de Super Mario 3. Pues en el cinturón está bordada la última fase. Vale, 300 uracos cinturón. Ya no, gusta, ya no me gusta. Ya Esta gente que se llaman Faluki Feders, o sea, pieza eh, Faluki Fede, Feders, sí. Mm, resulta que dicen que pueden hacerlo con cualquier otra fase de Super Mario. Eh, eso, por 300 uracos. Y mm, tengo tengo tengo tengo una Pero estoy con No, Ángel, habla. Agustín ah, no. vale. Ángel, ¿tienes noticias? Sí, sí Anda ya Bueno, no una noticia importante pero esperaba que la comentarás tú Pero bueno Y es que ayer Se anunció El retraso de es que, No, es que te iba a decir una cosa Desde cuando nosotros Hablamos de cosas importantes Vamos a anunciar cosas importantes Nosotros estamos aquí por chorradas ¿De quién ha anunciado el retraso? Ángel <risa> ¿Qué, ¿Qué no tienes que decir? De... Por el día de después Pírdula en la farmacia te la Astinencia. vende Abstinencia No falla tío. Tenecia, no, que disfruten, si eso es bueno Sacarlos del aceite, sacarlos del aceite Con protección, aceite. Con protección. El, el retraso de Grand Theft Auto V o sea, Hostia, sí. pues no había leído nada ¿Ah, sí? ¿Se ha retrasado? Ah, sí, o sea, ayer salió ayer. Eh, <risa> Sí, ayer <risa> eh, Y eso, y es que ¿Tienso? Estaba, como sabéis Cuando se anunció, ya se anunció para en Navidad, o sea, para Navidad eh, marzo. Primavera, marzo sí, primavera, por, allá, por esa fecha Y eh, ayer justo se anunció que se retrasaba 4 meses hasta septiembre Hostia Un jarro de agua fría para todos los aficionados eh, El estudio dice, pues eso, que es un juego muy muy grande, muy ambicioso Y que esos 4 meses van a servir realmente para una mejor Vamos, fina. que tenía bus por todas partes Los coches no, sí. no iban por el suelo, o sea, volaban al, <risa> al igual que pasó con GTA 4 que también se retrasó Sí Eh, y eso, eh, bueno, un jarro de agua fría también para los aficionados O sea, para mí también, yo me no esperaba jugar este verano Después de de que del no, no el no anuncio para PC También que hay mucha gente en busca con eso Y, y también, como apunte, es que la, las acciones de Take 2 Disminuyeron tras tra este anuncio Normal, no, porque... es que es el bombazo del año Pero que, bueno, esta gente, nosotros seguimos confiando en ellos Porque después de esa... En Rockstar se puede confiar, sí, eso lo, te sí. lo tengo clarísimo Y si lo van a hacer para mejorar Mejor eso, que, que te lo lancen bien Que mira que hay un juego de los que Tenía planeado comprarme de primer día Por, sí, por yo, mis 70 eurazo sí, ¿eh? Algo que no hago desde que hice, de Final Fantasy XIII Y me estoy arrepintiendo todavía De comprarme en primera semana Yo también quiere, yo quiero que te lo compres antes. Me arrepiento de Terminator ¿Qué? 3 vale. Final Fantasy XIII, el de vale. Playstation 3 o sea, yo, era uno de mis juegos planeados Ya del último de la Mano. generación De los últimos que, que me compraba ya el primer día Y bueno pues sí, Vale, entonces después de esta noticia triste ¿Cómo puedo hablar yo de alguien que inventa una mermelada de bacon? Vale Irrelevante, fuera <risa> Y de otra gente que vende cacho de plátano Irrelevante, <risa> <risa> igualmente A tomar por culo, sección no, no, no, de José no, no, a vale. a, a Venga, sección de José Ya está Una bueno, cosa, ¿qué te parece? Nueva melodía, nueva ¿Eh? sintonía. Sí. ¿Esta? ¿Esta? ¿Esta? A ver si a ver si la sabes mezclar. Si se las has mezclado tú, sí. Dios, José, voy a salir, te voy a pegar una. Ya no va a ser con vieja, ya se base a, a mano llena. Vamos a ver. Son evidencias trulos, por ejemplo, el el papa no puede folla y no quiere decir que el papa po follie. A lo mejor se echa novia por Twitter. Sí. Bueno, pero... Llega que eh, que... Arroba Pontifex, o la que así José. Ah, José, tu sección Normalmente ah, sí. tú hablabas de sí, cómics y sí. es esas verdad. cosas Es verdad, es verdad, es verdad Es que como estoy haciendo disco duro Pues mira, os voy a hablar de... porque se ha acabado en Estados Unidos Y sea muy buena ciencia cierta Que se ha acabado Porque lo he visto Y me he visto la nueva Que de la nueva son tres números por ahora nada más Pero ya anunciaré el nombre Pero ¿Quién? Ansioso ¿Qué? Porque, mira, a mí hace una semana los de la Marvel... Es que como no me deja de escribir. A ver. Me pusieron... ¿Cómo se dice esto? un Toperraco. No. Los dientes largo No, me pusieron <risa> melancólico. Burro. Durante... Oh, nostálgico. Sí. Y melancólico. Eh, durante... Como más si de... tuviera sentimiento y esas cosas. Sí, porque tú estás con... está mucho tiempo... Leyéndote los cómics, va desde de que empezó el primero de los Kani X-Men eh, en 1963, al mismo tiempo que el número uno de los Vengadores, porque salieron las dos en Manda, a ver... ¿Y yo que pensaba que un Kani era solo de la etapa de los 90? No, no, no, no, no un Kani siempre hay, como gilipollas, eso es tu... <risa> ¿Qué Kani siempre hay por todas partes? Exactamente, eso no se pierde, truco ¿Sabes, loco? Entonces po pues, a Con Vitor Rasurón, ¿eh? Por cierto, eh, de los 90. La Mans se está poniendo tremenda, no sé si la estáis viendo, sí, pero Sí, yo la seguí, sí. la siguiendo y... me reí mucho. Es verdad. Vale, sí, sí. Bueno, pero, eso... pero que de los 90 eran lo... lo, lo, lo, lo, lo, lo no sí, los Bacala los los ahora evolucionaron después. Pues bueno, no. los canim es la... aquí en España es la patrulla X. <risa> la comol, la patrulla X. Patrulla, bien. Sí, para Porque patrulla ¿Sabes lo que te quiero decir? Pues bueno, por la, los primeros cinco, pues, como los habéis visto, o no lo sabéis, ya lo digo yo, son El Hombre de Hielo, La Bestia, El Ángel, Cíclope y La Chica Maravillosa. Eso hasta el año 1969, que se cancela la serie por bajas ventas. Luego en el 68, un señor muy loco... Muy loco Sí, muy loco Que eh, no me acuerdo El Chris Claremont este. Ah, Chris Claremont Si, si, si, <risa> si yo soy sí, Vamos él sí. Sigo mentira A ver se cogió Junto a otro señor Que está muerto Que no me acuerdo del nombre Que fue el inventó <risa> De los usiders De los DC Que eso se lo sé Porque puso a Rondador a rondador Nocturno allí Pero luego se lo quitó de ahí Para ponérselo a la patrulla X Pero bueno, que me estoy liando sí. se hicieron No, a ver No, no puso y quitó Rondador Hizo Banff Ah, y bueno, se sí. fue de los otros, ¿no? Sí, sí, vale, perfecto Estilo rondador Sí, sí, estilo rondador Entonces, pues Cláramos hizo la Ragenesis Donde el grupo no antiguo era cazado por una isla mutante llamada Cocroa Y entonces el profesor Charles Xavier eh, Espera eh, <risa> hemos, hemos oído lo mismo Una isla mutante <risa> sí, ver, Con espera, forma de pero... rana, por favor, que tenga forma de rana Pero no. la Croa no estaba ahí subiendo <risa> en no, el rito Para la torre Es eh, una isla Francesa, que hacen? No, ¿qué? ¿no? Claro, ¿qué lo harto de la sierra? No, que hacen pruebas atómicas, pero de verdad. Realmente sí te sale la que hacen pruebas atómicas. La llaman Croqua, ¿sabes lo que te digo? Vale. Y entonces pues muta y entonces captura al antiguo equipo, que hace el profesor Sabia, pues recluta a nueva gente como a Tormenta, Coloso, Rondador Nocturno, Ave de Muerte, Loberno y toda esta gente. ¿Sabes, ¿sabes lo, lo que te digo? Loberno no lo ve. No, no Sí, bueno, lo, lo sí, sí, yo me es de Guadalajara. Ese sí. es, gente no la gente lo me me hey, vuelve, lo Por cierto, por cierto, eh, ya estamos ya cerca de, de conocer el primer tráiler de de Lovetno. Se sabe que no va a ser secuela de la película de Love, ¿no? Sí, te lo enseñé. Lo que pasa es que no me existe en casa lo de los ninjas. Sí, no, pero eso que va a tener mucha influencia en Japón. Claro, eso va, son los cuatro primeros números realmente de Love, no lo que van a hacer ahora. O sea, que va que transcurre realmente de, después de la tercera de Kimmen. Mira, ahí vamos a conocer a Yuriko, que es su amante a la que es su mujer Y si sale, si realmente sale A Dama Mortal Bueno, a Dama Mortal salió la, dama, la en la segunda. Mortal salió la segunda A su hija Vamos a conocer a la mujer y a la amante bueno. eh, Lo vendo en tu sí. follarín de los bosques sí, Y, bebé, hecho un y, y de cerveza Pero bueno Dejando esto al lado, a ver ¿Cuánto haces por durante... Es que donde haya una buena garra esta década de... Y si en vez de una tiene seis pff, Ni vas. te cuento Esto a finales del 68, 69 Ya entrando la década de los 80 Y... Es que se me ha ocurrido, imagínate que se cita de más Está haciendo un deillo, se cita de más Dios Dios, por favor Espérate Sí, sí, se pega Se pega, pega, se se pega, el, se pega. el mismo que fue, que se La, lo merece, la gente está mal aquí, te lo juro bueno, lo Johnny, quiero. la gente está muy loca pues Exactamente, pues durante los 80 tuvieron Varias sagas de, de De varios renombres Como los días del futuro del pasado Que de, será la próxima peli de The La Fenio Oscura Eh, tolerancia Que era supuestamente la segunda de kimmen Tenía ahí un, un... Mira, no me hables de la segunda que al final te pego <risa> Pero al si final, la mala la vamos, tercera Es que la tercera es la, la del Arfene y Oscuro Sí, bueno, pero que... Empie... Sí, en la, es seg sí, en la sí, segunda sí, sí, sí. te dejan sí, como... Sí, el final, sí, sí, la tercera de Arfene Como oscuro. ella se sí, sí, sacrifica fallo mío, por, fallo por el, fallo fallo el equipo mío, fallo Que mío. es mentira <risa> Que eso en el cómic realmente es que porque va a entrar una nave de la atmósfera Y para que no sé se queme sus compañeros, ella sale afuera muy valientemente y se cube de fuego. Pero bueno, cosas rollo de esta parte. Es de esto tiran braga que yo empujo. Exactamente. sí. Y pues bueno, eh, la patrulla de aquí, hasta no llegar a los 90, no se metió al Gambito, por ejemplo. Que fue un personaje también que le dio mucha vida. A Júbilo, que mm. es una muchacha que tira bolas de fuego. Sí, fue artificiales. ¿eh? Sí que la serie de dibujo de los 90 se basaba en un principio iba a ser el personaje principal de Juli de Júbilo. En mala, la serie empieza cuando Júbilo se une a los Kimmen, ¿no? Sí, aunque luego quedó como una secundaria ahí un poco sí, suele sosa, ser. suelen ser suelen ¿Qué puedes esperar de alguien que lleva un abrigo amarillo? Y China. Bueno, sí. China mitad americana. Sí, Sí. Y entonces, pues, los 90 también tuvieron sus más y sus menos, como la saga de Outlaw, que es donde matan a los obres de la Tierra, que no los matan, porque ellos no pueden luchar contra el villano, porque es un mutante que los absorbe. Pero bueno, es otra historia. Hasta que llegamos aquí al un 2000... mutante que chupa, mm, sí. Y ya en el 2000, la Marvel, se decidió a hacer lo que este año ha hecho. El, este año... A, el reinicio, el catapunk. El sí, catacloque. sí, este año a todos, a to, por lo menos a mí me han metido un palo... Ya te digo, yo acabé <risa> llorando. Yo acabé llorando cuando me leí mi cómic y dije, hijos de puta. <risa> Hay que decirlo. O, o fucking mother you, para que tú me entiendas, americano de mierda. ¿Sabes que te digo? Sobre hacer... todo los de americano de mierda, los no pilla de momento. Claro. Señor Stan Lee, si lo está escuchando... No, no, no, no. Stan Lee no. Ese es Dios. Yo, me, yo yo sé quién es un carbo gordo que no me acuerdo el nombre Pero si te viera por la calle te escupía en el yo ojo No sé, porque antes era... ¿No era yo el Quesada El que estaba de editor de no, Marvel? No ya, no. ya no, porque Quesada Ahí era súper enrollado Me parece Brian Argo O Brian Argo mm. Es que es B-R-I-A-N sí. Y ya el apellido no me acuerdo <risa> Algo, bueno, se sabe el nombre era, ya, algo. Algo. ¿Sabe? ya Con el nombre le, le sobra ya mm. para pues Entonces esta serie Uncanon y X-Men Acaba en el número 544 que se acaba ya para siempre. Que no piense la gente en nada. ¿Y por qué acaba? Bueno, aquí en España Panini me parece que va por por el ron 7 de la lucha de los Vengadores contra los X-Men. Cuando esta guerra acabe, que no voy a decir lo que resultado. quiero lo decir, lo dije, lo dije. Os voy a que el último número... ¡NAS ¿Te quieres esperar? No. Sí, que no eh, no voy a, no a pelear nada. No quiero no. pelear ¡No! No. Vamos en el último número se deja en claro lo que quiere hacer la Marvel. Entonces, este año hará dos semanas a primero... Hombre, si es este año, año con mucho un mes. <risa> eso te lo puedo decir. Porque, otra semana. Por eso te digo. pues es Este año con mucho un mes. Pues... Han hecho la nueva serie Que se llama Uncanny Avengers Uncanny Avengers Uncanny Avengers Han quitado lo que Y ponen Avengers Pero o sea, no lo... unos Avengers cualquiera Han vuelto a traer a la... O sea, los imposibles vengadores Sería la traducción, ¿no? Lo... Pues sería Sí está entre su fila, está todo Capitán América Kao Eh... Jub... No, Júbilo, no La otra La Pícara Y la Bruja Escarlata El primer número, no lo puedo decir realmente porque si no, lo estropearía. Pero quiero que sepáis que hay un villano muy malo y muy hijoputa. Hombre, si no, no no luce. Ya, ya. Ah, el, el número también es triste porque entierran a una persona de la patrulla X. Vale, José, vale. Ya, ya. No, pero, sí, pero eso no corta, lo dicho. Corta, corta, que, que estoy pero viendo que no se le va a escapar todo, eh. No, no, no. En el segundo número sabemos que se presenta el malo, que no voy a decir quién es el malo, pero presenta su a los s que son un, son personas normales que decidieron en un momento de su vida meterse a un cirujano práctico y que le cambiaran el lustata. O sea, se de, yo te odio a ti, sí pero me voy al cirujano y me pongo como tú. Es una cosa incoherente. Yo cuando lo vi, lo vi incoherente. ¿Sabe? Pues sí. Y el tercer número La reality de Telecinco, eh, algo así de cambio sí, radical. Sí, sí, sí. Y en el número 3 que velolía ya que está muy bien, por cierto. Vemos ahí ya la primera lucha de lo que son los la nueva patrulla X, por así llamarla, aunque no sean, pues sería medio patrulla X medio Vengador. vengadores contra el tío este supermalo que digo yo y los SM Vale, ¿eso lo está publicando ya Panini o...? No, no, no, va... eso llegará no aquí... No usa, ¿no? Llegará aquí en... a finales de este año si Sí, ustedes, si ya sale. según el plan editorial todavía... Porque Panini está todavía publicando el, la nueva, el nuevo cambio editorial de Marvel, ¿no? O sea, está, este reinicio Está publicando ahora... Antes de que salga Marvel, ¿no? Está publicando la, la guerra de... De la patrulla X contra los Vengadores Que me parece que va por el volumen 7 Le quedan vale. cinco números más Pero con sus colecciones Pues, y pues ya sabía, amiguito De esto nuevo vale Ya sabía, amiguito, buscarlo por ahí por internet Como todo, buscar la copia de seguridad del cómic que eh, a, a ver, lo tiene que estar Sí, sí, pero sí, sigue. sí por Vileco Por... Vale, ya lo has dicho ¿Dónde está Pues vale, hasta aquí tu sección de hoy Hablándonos de esta nueva serie sí sí Y José, creo que te toca hoy la coplilla Ah, pues, sí, espérate José José José, José, José, José, José ¿Qué? José, José, ¿Qué? José ¿Qué? Ya verás Lo dejamos para el próximo, ¿vale? Es que no nos da tiempo Es que tú fíjate la hora que hay Que faltan 10 minutos para que termine el programa Uy, con las cosas que tenemos que contar, ¿eh? Que nos vamos no, espérate, todavía nos queda sección. Ah, pues vamos, ¿no? Es decir, directamente que queda que Tu copla, tu copla queda guardada. Sí, sí, guárdala sí, ahí. Será eh. la semana que viene. Tu copla queda guardada. De, De hecho, si... tengo yo que se tengo hasta curiosidad por escucharla. No está bien, en inglés. Bien, pues. Idioma que él domina a la perfección, todos lo sabemos. le sí. dije yo a mi sobrino cuando la escuchamos dice, "¿Qué dice en tito?" Digo, "One one you <risa> Digo, "Dame que te lo escriba." <risa> ¿Y vale, ¿y aquí? pues sí, ahora sí estrenamos el primer Se lo que hiciste de, del año Ya que la, la semana pasada tuvimos un, una especial, una dedicatoria en vez del Se lo que hiciste Nueva cancióncita Dedicada al señor Abe Culpa suya que lleva spammeando una semana con la canción No la ha a todo en la cabeza A ver, tú que estás más cerca sí, Bueno, pues vale. callaros que se escuche un poco Así que Eso sí, sigue la línea nuestro Duztepe Sí, sí Sigue la línea de eso Pues bueno, José Tú, ya que estamos, ya que estás contigo eh, Tú que has hecho esta semana Bueno, esta semana Desde de, Nochevieja de, de noche acá Desde Nochevieja acá, pues mira Supongo pues, muchas cosas He tenido, aparte de torturar a mi sobrino Para que me descargue cosas por el móvil Que como he descubierto que por su móvil se puede bajar cosas Pues digo, pues bájame cosas Entonces le dije que me bajara el Dragon Shack que es un juego entre rol y personas que que o cosas que tienes que tú construir que es de dragones y mazmorras pero que meten todos su universo ahí o sea lo que te digo es que está muy bien está, está interesante también el primero Artwii el Tolli el, el de la mazorca sí el primero porque como al segundo no podía jugar porque no no sí Por... problema más técnico a veces si arreglamos eso sí sí no no pero calla calla calla ya no son problemas técnicos ya son problemas que quiero matar a Jorge Vale Yo mismo lo Sí, a uno así con rastas y demás ¿Verdad? Me suena a mí que... No, no, no ah, no, no, no, no, no, no, eh... no la lleva conmigo ya No, no, Va, no Vale, vale, no, vale, vale. No, no, ya Mata quien quiera Ya contigo no la llevo o sea. ¿No será con alguien que vive en el fondo del Esma? En no. la pecera Ah, bueno, sí pues, <risa> pues, pues, <risa> pues, pues ahí. <risa> Por ahí Por ahí, por ahí Por ahí, por Pero bueno y También he estado por eso porando ese Y estoy liado con el Final Fantasy 10 también De la Play 2, ¿eh? Evidentemente de, Para el que A mí me decían mucho María Rosa Pues sobre todo de la Navidad para acá he estado jugando a Love and Love 2 Que ya estaba antes de Navidad, según creo recordar Sí, que sí, ya pero estaba... está muy bien, lo probé y... Si el otro, el Love and 1 es gracioso, está el alma ah, vale. Antes y... estabas estaba jugando al uno y ahora está sí. con el 2 Y es muchísimo más épico y 2 Después me descargué los si, sims por... se si es que de esta niña hace el mal, si es que, <risa> que le pierdes si es que le pierde no, En este, en el Love and 1 podía elegir si hacer el bien o el mal, en este ya hacer el mal Sí, yo por eso... Y de eso Y también los, es los sim Pero hay ese Por curiosidad, por hacer un poco Lápida. Hacer guarrerida y todo eso Y todo eso. y luego estuve también con Skull Day El anime este Súper ñoño ahí Muy cursi pero que al sí. final Es muy muy muy El final es que viene Y es como un trío amoroso Viene una Son dos chicas y un chico Las dos chicas quieren al chico Una chica mata al chico Luego la descubre la otra, le corta la cabeza al chico, abre a la otra en canal para ver si está embarazada y se lleva la cabeza del chico para ella, para toda su vida. Es muy bonito. Yo pensaba que Skull iba de iba de otro rollo. O sea, yo es que la es... tengo para ir un disco... Sí, sí, sabría... es muy, muy aburrida, pero al final lo vi por eso. <risa> ¡Dios! Y nada. no sé, que no me acuerdo Mager ¿Qué dejas, estás haciendo? Me dejas con el culo torcido ¿Qué, qué Hombre, se, que, ¿qué haces? Pues yo creo que ¿Sí? sortar flatulencia sobre Mager Creo que ha sido trending topic eh, ver, en Twitter durante los días A pidiéndomelo Ya lo hice, digo, venga, lo que ¿Eh? haces, uh, uh, uh, uh, uh, lo que estamos viendo aquí Es que esto no me lo no pareja, he he te tiro un peo he escuchado nada de nada Pasá otra cosa, sí, corre o sea, un estúpido velo Sí, sí, eso... Puedes seguirlos en Twitter, yo creo Filipo. que la cosa va para, va para largo. Eh, Ángel, bueno, supera por, eso. Lo, lo tengo difícil. Eh, pero bueno, eh, de fin de año hacia aquí he hecho bastantes, bastantes cosas. Y ahora sí que me acuerde que me les la pena comentar. Pues, ¿Cuántos animales han matado? Las masturbaciones no valen, ¿y? ¿eh? No, no. Eh, después de muchísimos problemas técnicos Por fin he podido pasar Spec Ops The Line Por fin, ya completado Con todos sus finales, etcétera Lo primero, muchas gracias Magger Porque si no lo hubiera comentado aquí no hubiera jugado Yo, eh, yo, estoy, en, yo estoy en contra de las recomendaciones De, la de Magger, por su culpa estoy enganchado al, al Battle Cats Así que eh, Juegazo, o sea, juegazo Un soplo de aire fresco entre tantos shooters lineal Tantas campañas normales O sea que sí, que son muchos tiros, muchas explosiones Pero que al fin y al cabo no aportan nada una campaña muy psicológica, muy buena Una historia muy buena También con varios finales distintos Según, según las acciones que haga y mm, Se merece un análisis Creo que lo haré para en La Guarida en la página web de La Guarida Así si que es un análisis más extenso Donde poder comentar la virtud de este juego Y no sé, la verdad mucha... ¿Para eso la tenemos? Eh, sí, sí, y a ver si sea mi primer artículo Y ya está ya Bueno, ya conforme pase el año Ya iré comentando más cosillas Vale, eh, Magger Pues eh, he jugado a... Además de tirar tepeo, digo... <risa> no, de recibirlo, este lo está recibiendo No, también ha contraatacado por sí, ahí sí. Los suyos son peores, eh. son silenciosos <risa> Créeme, hace, hace hace años que los conozco Estoy tristemente familiarizado con, con el Cabrón, tema Cabrón, es que vosotros tampoco huelen a rollito que han ido recién hecho Eh, que yo soy una princesita, eh, que los míos no huelen Solo me faltan los ojos azules para que no me huelan <risa> <risa> sí, ¿qué pasa? ¿Que te falta el quién y para quién no huela? Es eh, una canción de violadora del verso Bueno, eh. <risa> por favor, Magus, procede Pues estás jugando también al overlock los dos De verla ella me entró en vida Pues vámonos nosotros también Me he pasado el I am alive y eh, Está bien, porque había visto que era un poco mierdaca Pues yo te digo que duró menos de lo que me esperaba Porque el final se queda... Bueno, al final... Es como el típico juego que al final está al principio, ve una secuencia justo del final. Y el juego se desarrolla porque hay, digamos que es como la película 2012 sí, de una, la una catástrofe, sí. Sí, sí que ni zombie ni mutante, sino solo una fenómeno, fenómeno meteorológico. Oh, o sea, que qué bien me habla. Meteorológico. Con terremotos, tsunami y todo eso. Pero Y el juego más de acción y supervivencia es de plataforma Es escala, escala, escala, escala, escala, escala Todo arriba, siempre subiendo En todo el mundo destrozado Sí, en todo el mundo destrozado, que es la ciudad Creo que era Nueva York, ¿no? La de los puentes de San, San, San Francisco, San Francisco eso. Creo que era ahí Y bueno, pues la historia se queda pues totalmente abierta Aunque el final, se porque el prota tiene una cámara Y lo va documentando todo en la cámara Y al final se ve una mochila con los objetos de la cámara Y una mujer, que no sé quién es es la que abre la cámara y está viendo todo lo que lleva grabado. El tío se lleva recurriendo Estados Unidos durante todo un año y el juego empieza en la ciudad, que va buscando a su mujer y su hija. Resulta que encuentra la niña de otra mujer, confundiéndola con su hija, además que la cena muy cachonda porque hay una tormenta de polvo y la, el hombre detrás corriendo de la, la nena. ¡Marí, marí! A lo sin en gil. Es que me mm. muy épico. Mola. Ético. Agustín. Uy, está muy bien, muy bien. Ah, bueno. Agustín, ¿tú por tu parte? Sabemos pues que tienes a tu pequeñín. Sí. Que ayer, no ayer, ayer vino mi pequeñín por primera vez. Lo tuve en mis brazos. Ya me ha llegado mi Halo 2, mi Halo 4, <risa> que tiene dos discos. No <risa> sé, que lleva dos discos. No sé si el segundo, como las instrucciones vienen en inglés y no soy José para en la leerla. No tiene su capacidad de lengua. No, no sé, creo, no he leído nada. No sé, es que lo metí en la consola, jugué un poco... Por lo poco que he visto, es ¿eh? impresionante. Impresionante del sarto del Halo 3 al Halo 4. Eh, cácate lorito. Pero eso fue ayer. Eh, antes, pues me he pasado el... Assassin's Creed 3. Mm, te deja no sé si lo dije ya, pero te deja con el culillo muy, muy, muy, no, no. muy, muy torcido La última vez que hablamos no te habías pasado Estaba, dale que te pego echándole ratos, pero no te lo habías pasado eh, Me he pasado a Erdung 3 con todas las expansiones y todas las cosas raras Una pasada, yo sigo diciendo lo que muy, muy recomendable Y después he estado jugando a... Mete es que te las pelas que llegas el fin de año es verdad, los primeros 20 días de... No, en este de... caso ah, es el mes completo. De hecho... Sí, es... bueno, pero no solo 20... De... ¿El trimestre de IVA no es del 1 de sí, al 20? El, sí, lo de... único que el, este, lo alargan hasta el 31 porque son la, las liquidaciones trimestrales. De ah, hecho, vale. ayer, a las 10 de la noche, estaba todavía enviando las últimas liquidaciones. ¡Qué bien! ¡Qué divertido! Chachi. Vale, pues yo por mi parte he estado dándole un montón de cosas. Entre anime, película... Bueno, cine he visto que hice una reseña en la web sobre la peli del juez Dredd y fringe, fringe. Y frin que oh, la qué pasada que la semana pasada había visto ya la primera temporada ¿cómo lo lleva? pues a mitad de la segunda es palo único que paro sí un... vale pues ya te digo, yo he visto la película del juez Dredd me ha gustado, he visto la de desafío total me ha convencido muchísimo una película que si no tienes en cuenta la de Schwarzenegger porque son distintas o sea... Lo importante, la Marciana de 3T. Es una peli, o sea, sobre la Tierra porque no es Marte, pero a mí me ha gustado mucho a, a nivel visual a es la, la Tierra. Sí. Ah, dices cuando la Tierra no se puede respirar oxígeno. Eh, según la película, la única zona respirable son eh, Gran Bretaña y Australia y hay un ascensor que comunica eh en los dos en los dos sitios. Y, y, y viaja de un punto a otro en 17 minutos, o sea, atraviesa la tierra en 17 minutos en dos países que son bueno, bueno, bueno vale, corramos, te, corramos te, un estúpido velo te, te vale, y eso, entre juegos hablando de shooter clónico, estoy jugando a Bankish también no está, de momento, cuando pase algo más, diré que me está gustando pero yo quiero hablar de, de esos juegos que de los que te tocan la patata y es que estoy jugando a Retro City Rampage ese juego Surgió cuando un loco quiso hacer un GTA para el Nintendo de 8 bits. Ese el que tiene esta protagonista por un cerdo, creo, por un tipo de de cerdo? No, ese es el Hotline Miami. Ah, sí, vale, vale sí. No, este este los gráficos son incluso más chungo. Bueno, nació como como un port o una versión de Grand Theft Auto para el Nintendo 8 bits. Y como claro, en vez de sacarlo para el emulador, ha decidido sacar un juego. Además se puede, se puede comprar en el Bazar de Keybo Live en en la PlayStation Network. Y resulta que es un, con estética... Imaginaros un GTA 8 bits Una ciudad pequeñita Y tal Donde tú vas atropellando Es una parodia total ya no solo a GTA Sino al mundo de los videojuegos Al cine ochentero Demás Con deciros que el, por ejemplo el prota eh, Se llama Player Viaja que en un DeLorean hacia el pasado Y muy muy muy recomendable Ya hablaré más a fondo Porque casi casi nos tenemos que pirar la hora Que están tocando a las puertas del más allá Nos están tocando las puertas del mar ya. A mí no me tocan, no. <ríe> A ti con un palo. ¿qué co Hay que ver qué lástima. Es lo que tiene. Bueno, pues entonces meternos la despedida, ¿no, Agustín? Que nos piramos. Eso, que nos tenemos que pirar hasta el viernes que viene. Mientras tanto, recordaros que este programa podéis escucharlo en la página web que ya le hemos pegado una buena actualización. Este no. ¿Qué? Bueno, este no, este, este... de aquí a un ratito, no, para la semana que viene. Vale, es vale, vale. tengo que ahí? Vale, vale, vale. No no, pues venga, para la semana que viene. Pero que hasta el de la semana pasada lo tenéis ya disponible, o sea, vale que no hemos estado muy activos con los artículos, pero sí hemos me he hecho unas cuantas mejoras en la web, algo tanto sobre todo eh, podemos meter avatares, cositas así y está todos los programas actualizados. Menos uno que no sabemos si estaba si logramos lo llegamos a grabar o no ahora miraremos a ver si está por ahí perdido está está en búsqueda de captura vamos a dejarlo en eso Vale, dejamos que está en búsqueda de captura pues vale pero que estaremos casi casi casi todo así que ya sabéis pasaros por la web comentar registraros y cositas así entonces nosotros estaremos de vuelta el viernes que viene aquí a las 8 de la tarde en radio cuya en el 107.8 de la fm como todas las semanas Y hoy los que hemos estado aquí somos los de siempre que son José. Eh, sí, yo yo yo yo, sí, sí, sí. sí. Un adiós o algo. Eh, adiós, oyentes, Os quedé. Vale. Y ya eh, la semana nos, nos debe un llamamiento para la semana que viene, que hoy con el todo el Os tiempo. juro de verdad que mi, mi diarrea mental será para la semana que viene. Vale. Eh, María Rosa. Adiós. Eh, Ángel. Venga. Mager momento, que estoy en el Trivial 2 y... ¿Qué nombre reciben las membranas que protegen el cerebro de la médula? Meniges. ¡Bien! ¡Hostia! Me <risa> <risa> <Qué bueno. risa> <No> he gritado. <risa> o se me están inflando a mí las meniges. Sí, maniges. sí, se te, se te están poniendo las meniges como, como balones de, de Nivea, por lo menos. Eh, los controles tiene que estuvo agustín A su pala. Y yo, que soy Trulo. Así que, hasta el viernes que viene. Nos vemos. Isma se te sigue echando de menos.